Son las 6 y las 5 en Canarias. Buenas tardes. La luz cae mañana un 4,4%. Y pese a este descenso, que rompe ya con tres días consecutivos al alza, el precio para mañana volverá a superar por d é c i m o n o v e n a ocasión la barrera de los 200 euros el megavate hora, todas ellas durante este mes de octubre. Además, el precio de mañana. Es más de cinco veces superior al valor que marcó durante el cuarto martes de octubre del pasado año, cuando registró 39,95 euros. Por otro lado, Pedro Sánchez asegura que todo el gobierno está comprometido con la reforma laboral. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que están comprometidos con la modernización de la legislación laboral y que una negociación de este calibre, con vocación ha dicho de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, ha insistido, con diálogo social y consenso. Vamos con otras noticias y hablamos ahora de la vacuna contra el coronavirus para menores de 6 a 12 años. La farmacéutica moderna asegura que su vacuna ha arrojado resultados prometedores al demostrar una respuesta robusta de neutralización de anticuerpos. Así se puede leer en el comunicado que ha emitido la empresa este lunes. Y en cuanto al IBEX 35, cierre positivo del selectivo español, incremento del 0,16%, que lo afianza por encima de los 8.900 puntos. ArcelorMittal registra el mejor resultado del día, en aumento del 4,39%, seguido de Banco Sabadell con un 2,69%. Y cierran la lista Solaria con un descenso del 4,36% y C Automotive con uno del 2,63%. Con esto último lo dejamos. Más información cuando sean las 7, 6 en c a r n i a s Con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta las 8 o las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. ピンチーズとみー。 Brothers, sisters, everybody's a y i n g Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, a m I a、okay、b i t c enough? Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, verás quién lo pasamos ahora con Beatles. s e s u e a o y es que no sé si sabías que desde hace ya algunos días está a la venta el álbum The Beatles Get Back. Es un libro definitivo, contado por ellos mismos, comentarios, conversaciones y situaciones que tuvieron lugar en 1970 durante la grabación de su álbum Let It Be. Con imágenes inéditas, incluidas fotos de la propia Lisa McCartney. She she you, you know Desde luego es un libro imprescindible para los Beatles maníacos y, sobre todo, para los amantes de la música. Y además es el complemento ideal para el largo, largo metraje documental que se llama The Beatles Get Back, que es una serie de tres episodios, dirigida por Peter Jackson, el de los Hobbits. Y que se estrenará en exclusiva los días 25, 26 y 27 de noviembre en Disney Plus. Y tengo una pregunta para ti si quieres llevarte este libro porque te lo voy a regalar. Ahí va. ¿Cuál es tu Beatle preferido y por qué? Aquí viene el sol. Aquí viene el sol. Y dice: ¡Está bien! さん son canción escrita por george harrison y por supuesto una canción de las que se hablan en este libro definitivo de los b e a t l e s t h e b e a t l e s get back cuéntanos cuál es tu b e a t l e preferido y por qué en el whatsapp del programa 606 712 658 hay un libro de regalo para ti Las tard en Kiss Ricky call Tardes García Kiss Reiki Reiki En brought notice my Clear your heart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 And virtue, send my condolences to good Los Beatles, madre mía, a h ¿eh? right、Hemos recibido un montón de mensajes contestando a la pregunta: ¿Cuál es tu Beatle preferido y por qué? Y oye, de verdad, todos habéis sido geniales, pero solo tenemos uno. Ojo, que el miércoles tendremos otro y el viernes otro. Pero de momento hoy se lo ha llevado a nuestro amigo Sven, que nos cuenta lo siguiente: Hola, Ricky, hola, equipo. Yo creo que sin duda mi Beatle favorito sería Paul McCartney.、Mm, me parece un compositor tremendo, un arreglista muy bueno y además allá donde luego ha estado, aparte de los Beatles, c o r ejemplo, Band on the Run,、eh, lo ha petado. Ha hecho unos temas espectaculares y que han marcado. La historia del rock, la verdad. Así que eso. Saludos, chao. Gracias, Sven. Te llevas un fantástico libro de Beatles Get Back para que lo disfrutes. Un abrazo, querido Sven. Kiss FM. Siente el poder de los 80. Los 80 con la mejor variedad en éxitos de la música que amas. M -m -m más 80 en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss.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 ただいまだ。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 Is an angel, disguised as lust. In our beds until the morning comes. En éxitos de los ochenta. de Los ochenta. Con toda la energía de una década. Más y mejores ochentas cada día e Esto es Kiss. b ーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティー e ーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティー a ーティーパーティ l a ーティーパーテ a ーパーティーパーティー e ー a ィーパーティーパーティーパーティ o パーティーパー n a ーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパー a ィーパーパーティーパーテ e ¿Con o sin? ¿Vale? Bueno, sí, es que hoy es el Día Mundial de la Pasta, entre otros, y estamos preguntando, te lo digo por、pues、si te acabas de incorporar, que además de un plato de pasta, ¿qué otras tres comidas te llevarías a una isla desierta? Miguel Ángel, desde Alcázar de San Juan. Pues me llevaría un buen jamón, un buen queso, y que como comida、eh, también se puede aceptar como un complemento, como una bebida. Pues unas buenas cervezas. ¿Contratado? Evidentemente. Claro, mejor unas cervecitas, que para hacer bajar todo eso, con agua de mar, No í b a m o s a ir muy finos, ¿eh? Marian de Algeciras. Ya es cierto, me llevaría tomate, pan y patata. s Es lo que me llevaría yo. Hola, venga, di que sí. Lo bueno, si breve, dos b e s o s bueno. ¿Y esas prisas? <risa> ah, que ya estás metiendo el bikini en la maleta, vale. <risa> Oye, cuéntanoslo. ¿Qué te llevarías? ¿Qué tres comidas te llevarías a una isla desierta? Te recuerdo nuestro WhatsApp, 606-712-658. O bien a nuestras redes sociales. Hoy en juego con los amigos de Smarbox, t un pack que se llama. Spy a Masaje para Dos. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Did I ever tell you? m Every e waking moment, even in my dreams, and i f all the stalk is crazy, and you don't know. Times, whatever it takes へ <Yeah. S 2>、yeah. a Todo el país. Bueno, a la vuelta te voy a hablar de una artista que estoy seguro de que has bailado en alguna ocasión y que además, seguro que te seduce. Katy Perry, sí, será la vuelta. Ahora llega Jorge Quiloga para ponernos al día. Y fíjate, digo Katy Perry, ya se pone a bailar. ¿Estarás aquí a la vuelta? Te espero. Esto es Kiss.